5 de mayo de 2023 Adonai, Maitat Bendiciones de la Fuente Creadora Padre, Madre Que se dirige a cada uno De las partículas atómicas Que emanan del Mi De Nos, Padre, Madre Nuestro amor incondicional para cada uno de vosotros que vais a escuchar estas palabras que llevan impactadas, imbuidas en ellas lo sagrado, lo que es el universo, la creación. Sois parte de esa creación. Haciendo que forméis el conjunto de todo lo existente Tanto material como inmaterial Parte de vosotros, el yo soy que llamáis El yo superior, la mónada Diferentes formas de denominar lo mismo la partícula de Dios en vosotros, lo que hace que todo sea una unidad, un conjunto y formemos el universo. A la energía matriz somos padre y madre, de ahí nace nuestros hijos, fractales, partículas atómicas divinas, que ahora mismo sois cada uno de vosotros. Aquellos que estáis encarnados ahora en una tercera dimensión, tened presente que esa partícula está fuera de vosotros en estos momentos, porque está separado El olvido es ley que pertenece a la tercera dimensión. Tenéis en principio lo que denomináis alma, que es una partícula infinitesimal de lo que es vuestra mónada o yo soy, la que reactivará según lo elegido y pactado la apertura, el despertar para que podáis retomar poco a poco el camino de la ascensión que no es otra cosa que la unión monádica total y de ello a la conciencia emanada de nos que somos el creador del universo. Por lo tanto, amados, tenéis que tener presente que la denominación es lo de menos. Lo interesante, lo que tenéis que saber verdaderamente, es que no sois ese cuerpo físico solamente. Ese es el traje, el traje de lo que verdaderamente sois en origen, creación mente corazón unidos sois creación la mente del universo el corazón que da el amor y los dos unidos crean lo que es la acción y la creación y de ahí la parte de la que formáis total y absoluta unidad Por lo tanto, los términos son lo de menos. Empezáis teniendo la partícula de Dios en muy precaria composición. Eso poco a poco a aquellos que lo han determinado irá activándose. ...y adquiriendo el conocimiento. El conocimiento no es otra cosa... ...que la división... ...en millonésimas partes... ...de lo que es la totalidad... ...que es la sabiduría... ...que es la conciencia. Poco a poco iréis despertando... ...y conforme vayáis despertando a la realidad... Muchos de vosotros entraréis en shock, puesto que nada de lo que os rodea es realidad, es ilusorio. Vuestras mentes creadoras hacen la realidad que queréis tener. Aparte, habéis sido programados y muchos de vosotros implantados por seres negativos que os han hecho la vida en esclavitud seres malignos que os están totalmente manipulando en todos los aspectos de vuestras vidas que creéis real ahí está el problema que creéis real lo que no lo es y cuando se os presenta se os dice lo sentís que todo es contrario a lo que estáis viendo a lo que estáis sintiendo a lo que os han enseñado durante miles de años entráis en shock no seáis así tenéis que estar alegres cuando la divinidad entre comillas podéis decir la divinidad pues Eso es lo que es la absoluta totalidad conscien conscientiva. No entréis en shock, al revés, alegraros, esperanzaros, pues ahí empieza el camino de regreso. Tenéis que estar contentos, aunque penséis o sintáis en esos momentos que que ha valido la pena llevar una vida que nos no lleva a lo mejor a aquello que queríais o a aquello que creíais. Aquí ahora es el momento. Estáis recibiendo fuertes energías para que podáis ir poco a poco activando vuestros ADNs y recuperando aquello perdido y olvidado. Muchos lo rechazarán y porque es lo que tienen que hacer y lo que sienten, y otros lo aceptarán. Y aquí esperamos que con todo el amor del mundo empecéis a despertar a la realidad y que os sintáis parte de ese conocimiento que poquito a poquito va llegando a A vosotros A través de muchas formas Y en ese conocimiento Poquito a poco La tarta se va completando Hasta que llegue el día Que verdaderamente Os fundáis Con la totalidad La totalidad Es la sabiduría La sabiduría es la conciencia Y la conciencia Es la creación Y yo soy la creación La fuente, el padre, la madre Y vosotros, mi partícula atómica de Dios Os amo infinitamente Recapacitad. se alegres Disfrutad de la vida con equilibrio con armonía y sentir y pensar y actuar conforme obtiste esa partícula que cada vez se hace más gloriosa más luminosa más grande la luz que emana de vosotros es la única forma de a través del amor poder crecer en luz y, por lo tanto, alejar de vosotros la maligno, la oscuridad, lo negativo que permanece todavía en vuestro mundo. Recibid mi bendición, mi amor eterno, sois parte de mí, sois yo mismo. Yo soy...